Hola, molt bona tarda a tothom. Eh, benvinguts al cicle de conferències noves investigacions que comença avui. Eh, com ja sabreu perquè haureu llegit el programa i m'imagino aquest event pretén apropar les investigacions acadèmiques més actuals a un públic general i amb un cert interès cultural i d'altra banda afavorir que els conferenciats agafin confiança i tinguin pràctica en el desenvolupament de l'argumentació, requisit necessari per esclarir la seva investigació i molt, molt útil, per tant. En el dia d'avui, eh, 8 de maig de 2014, ens acompanya Andrea Soto Calderón, aquí al meu, a la meva esquerra. Ella és doctoranda del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona i ens parlarà, com el títol de la xerrada indica, del de lloc de l'espectador en la creació artística. Recordeu tots els insistents que un cop acabada l'argumentació de la conferència s'obrirà un torn de preguntes lliure per tothom i aquesta conferència serà gravada en la seva totalitat i en els pròxims dies penjada a la pàgina web del projecte eh, novesinvestigacions.blocspot.com Des eh, més, Andrea, molt bona tarda Molt bona tarda, moltes gràcies per la invitació Muchas gracias por, por estar acá eh, Me disculpo porque hablaré la lengua de Cervantes Pero no, pero, no, no, no es problema no Me problema. queda más cómodo eh, Un poco la, el título que le he dado a la presentación Es en lugar del espectador en la creación artística eh, Que es eh, un título amplio para, para algo que podamos discutir que la que... Todos nos vemos implicados porque de alguna vez todos y todas hemos sido espectadores, sea de una obra o no. Entonces, un poco interrogarse respecto de esta figura del espectador. Para eso, como no sé cuál es intentaré no presuponer nuestros conocimientos previos para tratar de hacer la construcción en conjunto. Haré un contexto breve, general, para ver desde dónde... Voy a desplegar el, el argumento que me propongo exponer y, y lo haré desde el lugar de, del argumento que expone un filósofo francés que está vivo. Esto es un acontecimiento en filosofía porque normalmente estamos acostumbrados a, a hablar con los muertos. Eh, entonces es un privilegio Debo decir, haber escogido Un privilegio y un desafío Porque además es un autor Muy muy prolífero Produce al, al menos, publica tres Obras por año y Montones de entrevistas Por tanto, siempre está Muy activo pensando Seguirle la pista es, es un desafío Él nació en Argelia En el año 1940 Y y es conocido en el medio académico, artístico y también pedagógico. Y hoy día yo quisiera unir un poquito esas dos facetas de esa doble recepción que se ha hecho de él, en la pedagogía y en el ámbito artístico, artístico pero también como esto está atravesado por la fuerte crítica que él hace a la manera de comprender el saber y a la manera de comprender el conocimiento. Eh... Básicamente, eh, ¿quién es Rancière y por qué me interesa? <ríe> y por qué creo que podría ser de interés de, de, para la discusión que, que vamos a establecer. Eh, Rancière se forma con Louis Althusser, que es un filósofo eh, muy conocido dentro de, del pensamiento marxista francés, Y él, a muy temprana edad, con otros filósofos, que algunos de ellos están vivos también, como Alain Badiou y otros que... Michel Foucault, que ya está muerto, eh, forman parte de un grupo de lectura que leían El Capital. Y era en todo aquel momento en que, eh, diríamos, el, el proyecto socialista del marxismo y tal como se había modulado políticamente, estaba siendo pensado, para una recepción crítica y reactualización, eh, pero no, diríamos, no solo como teoría, sino fundamentalmente con un objetivo práctico. Eh, y él, cuando tenía aproximadamente 29 años, era uno de los favoritos de este alto ser, que era el que llevaba el seminario, eh, y publica su primera... su primera parte de, de lo que vendrá a ser su obra que era un libro colectivo que se llama Para leer el capital y ahí se encontraba muy cercano todavía digamos a, a su comprensión de cómo venía eh, cómo debía ser la emancipación de los obreros eh, pero cuando acontece mayo del 68 y la gran revuelta de los estudiantes y sobre todo estas figuras del pensamiento marxista en Francia Eh, ...se muestran muy reacias a este movimiento estudiantil, anárquico... Eh, ...de agrupación colectiva, que se distancia de la forma partido... Eh, ...diríamos que Ranciere sufre una profunda decepción... ...una decepción intelectual que lo aleja definitivamente de Althusser... ...y también del marxismo... Eh, ...pero no por ello lo aleja de lo que va a ser su interés y su preocupación principal... Que va a ser la de la emancipación de, de los obreros por tanto ahí él toma una decisión y es a pesar de digamos este futuro brillante que se le auguraba eh, como estudiante de filosofía tal y como venía siguiendo la academia él se retira de la academia y va a, re a revisar los archivos de los obreros eh, y se adentra en una investigación profunda que es lo que será su tesis doctoral que está publicado en un libro que se llama La noche de los proletarios que es un libro precioso para quien quiera leerlo no solo, digamos, por la potencia filosófica que tiene sino por, por el estilo de redacción y lo publica en 1981 y de 1987 tiene otro libro que a mí me parece que debe ser leído en su conjunto eh, que se llama El maestro ignorante Y en ese libro, lo que Ranciere expone es la experiencia del maestro Yacotó, que es un maestro, bueno, era así una suerte de revolucionario, eh, pero había nacido en 1770 y muere a principios de 1800. Y la experiencia de este hombre es que se va exiliado a Bélgica y eh, se ve obligado a dar clases en la universidad, pero él no sabía nada de flamenco ni de holandés. ...sólo hablaba francés... ...y sus alumnos, ninguno hablaba francés... ...entonces tenía un problema... <risa> ...un problema básico que era... Eh, ...cómo comunicarse... ...y entonces a él se le ocurre una idea... ...y la idea que se le ocurre es decir... ...van a aprenderse ustedes francés... ...bueno, inventa todo un método... ...para que ellos aprendan francés... ...pero él no le sabe enseñar francés... ...dado que no conoce su... ...su lengua... ...bueno, se produce un intercambio ahí... ...los alumnos aprenden muy rápidamente... Y entonces él se, se da cuenta Y tiene como... Se desafía su pensamiento Y él se da cuenta que toda la... Tal como la ha concebido siempre la educación Ha sido desde la lógica De que un maestro lo que debe hacer Es explicar Es transmitir sus conocimientos eh, Traspasar sus conocimientos A aquellos que son ignorantes Que no lo tienen Que la relación del conocimiento siempre está basada en que Hay alguien que sabe Y tiene que formar o sacar de la ignorancia al que no sabe. Y él dice, pero en realidad esto lo único que hace es perpetuar el embrutecimiento intelectual y crear élite, formar élites. ¿Por qué? Porque lo porque en definitiva hay un ahí él dice, el único que necesita a alguien que explique y el único que necesita a un maestro, a un sabio, es... Eh, o hacer sentirse sabio por decirlo de alguna manera es el mismo que, que enseña porque al que le explican no es que aprenda por sí mismo nada o sea, puede reproducir eso que le enseñaron pero no, pero no podría descubrirlo por sí mismo entonces él dice en realidad los únicos que necesitan a los ignorantes son aquellos que creen que necesitan formar a ignorantes ¿cómo se enlaza esto con su gran decepción de los líderes intelectuales frente a la reacción de las revueltas de mayo del 68 con su planteo con con, con estos de, con este descubrimiento que él tiene además en la lectura de lo, justamente en estos archivos de lo que fue el maestro Jacotó con que él se da cuenta que en realidad la tradición del marxismo esto dicho simple y rápido o sea lo podemos discutir luego vamos a hacer unas simplificaciones un poco brutales si se quiere pero está esta idea de que, hay, que se necesita un líder que libere de las cadenas de la ignorancia y de la opresión a unos oprimidos. Entonces a él le interesa partir de otro supuesto. Él dice, no me interesa partir del supuesto de que no somos iguales y que tenemos que llegar a un lugar de igualdad, sino que va a ensayar otro supuesto. Y es, ¿qué pasa cuando nosotros suponemos que todos somos iguales, que tenemos las mismas capacidades, que tenemos la misma inteligencia y podemos trabajar con eso, no es la inteligencia la igualdad, de las capacidades que tenemos en, en el, no quiere decir que todos seamos en la misma medida y en la misma o sea, como que, no, él dice no es mi pregunta ver si tú o tú o Juanito Pérez o quien sea es igual inteligente que yo, no tiene que ver con eso, está trabajando con el supuesto filosófico de decir si yo no parto del supuesto de que no somos iguales y que lo que tenemos que lograr es la igualdad de nuestras capacidades, sino a la inversa digo, somos iguales en capacidades y qué puede resultar de aquí, esto es más bien lo que a él le interesa. Es por eso que desde la pedagogía se la ha leído, pero él dice, sería fácil confundir al maestro Jacobo con, el, con Sócrates o con el método socrático y él dice, pero no, porque el método socrático que funciona a través de la mayéutica y que él a través de los diálogos lo que va haciendo para quienes no lo saben Sócrates como uno de los que se considera dentro de los primeros filósofos dentro del pensamiento occidental lo que él hacía era que decía que el conocimiento estaba dentro de nosotros y lo único que necesitábamos era un buen maestro para que nos ayudara a sacar ese conocimiento su madre era partera Entonces él tenía esta analogía de que así como una partera ayuda a una madre a sacarle al hijo, lo que tiene que hacer el maestro, por eso la idea de la mayéutica tiene esa relación, lo que tiene que hacer el hijo, digamos el maestro, sería ayudar al, a, al discípulo a que saque aquello que él ya conoce. Pero, dice Ranciere, este método socrático, eh, ese discípulo siempre necesita este maestro que lo acompañe y a él le parece que la idea del maestro ignorante es enseñar algo que uno ignora porque no enseñas un contenido, sino un poco, lo único que enseña es que no hay nadie que te pueda enseñar algo, sino que tú eres el lo único que enseña es repotenciar, digamos, apropiarte de esa capacidad de, de lo que es la, la libertad, propiamente entonces, partiendo de estas dos bases, diríamos eh, de, esto, de estos dos eh, planteos iniciales Eh, Ranciere se plantea eh, toda esta pregunta respecto de todo lo conflictivo que es la emancipación y eh, hay un eje en que se la plantea políticamente, primeramente, pero luego a principios de los años 90 todos sus libros hasta ese momento, todas sus publicaciones, todas sus reflexiones teóricas eran solo lo que tenía que ver con la emancipación en términos políticos Y a partir de los años 90, él descubre como un nuevo campo teórico, pero que para él finalmente no es un nuevo campo, sino parte de lo mismo, que es el de la estética. Y él se da cuenta que desde Platón, que Platón un poco lo que sostenía era que eh, todo lo que era... Esto también dicho rápido, porque también yo creo que si uno vuelve a leer el libro eh, Décimo de la República esto puede volver a ser remodulado, pero básicamente la, el planteo de Platón era eh, que para acceder al conocimiento, eh, todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que nos proponen seducciones, señuelos, en ese caso como era el teatro, los poetas, nos alejaban del conocimiento de la verdad y del conocimiento del bien y del conocimiento de lo correcto. Entonces él proponía, dentro de una república ideal, expulsar a los poetas y a los artistas de la ciudad. Básicamente porque lo que hacían era alejarnos de la verdad. Y esto eh, ha sido una constante dentro de toda la historia de la filosofía y del pensamiento cuando se entiende la idea de crear un pensamiento crítico. Porque eh, básicamente el planteo es que tanto en, en las reformulaciones que se han hecho de Platón como sería el, lo que hace Guy Debord en, que es como el padre del situacionismo francés que, que sería como una de las figuras por excelencia más contemporánea que reformularía lo que debe ser un espectador y un ciudadano crítico es plantear que o sea, esto ya diríamos históricamente ya hice como esa contextualización si ahora nosotros hacemos una extrapolación contemporánea y todas las críticas que hay de los medios del embrutecimiento de la televisión de, bueno, críticas en la reformulación más contemporánea de Adorno eh, que lo único que hacen eh, los medios es a través del mismo o sea, que el capitalismo lo único que hace es de potenciar nuestra capacidad crítica y nos absorbe a través de estos medios que son, en último término, devienen en mercancía. Entonces, hay una línea común que yo hacía el salto a Platón y que ahora de pronto hice el salto a la televisión así, sí. <risa> arbitrariamente y sin justificarlo demasiado, pero eh, lo que querría decir con eso es que habría una constante dentro del pensamiento filosófico que cuando reflexiona en torno a Eh, diríamos eh, las distintas expresiones artísticas pero especialmente las expresiones artísticas visuales que no tanto con la música eh, o con otras formas de expresión artística pero sí eh, con el teatro bueno, con las más performativas diríamos en general está esta idea de que somos eh, seducidos y que nuestra capacidad crítica se depotencia y disminuye Y que estamos frente a una exposición de ilusiones y que devenimos un poco idiotizados por, por distintos medios y perdemos toda nuestra nuestra distancia para poder, eh, bueno, debo llama un desposeimiento de sí, lo que él llama la sociedad del espectáculo, la espectacularización de todo. Como, bueno, podemos dar ejemplos mucho más contemporáneos, ¿no? Como que si uno no tiene una foto, una imagen que publicó en Facebook, parece que esa experiencia no hubiese sido vivida. Como, bueno, desde eso a que hoy día nuestros niños, antes de aprender a leer, han, se han formado en imágenes. Eh, no sé, miles son los ejemplos, desde que uno se levanta está rodeado de imágenes. Esta era la idea de Debor, ¿no? Como que las imágenes nos devoran de alguna manera, ¿no? O sea, uno se sienta en el desayuno y si ustedes pudieran, yo les pidiera ahora enumerar al menos seis imágenes que ven en la mesa, seguro podrían hacer. La imagen que tiene los cereales, la imagen que tiene el zumo, la imagen, no sé, desde cosas así tan pedestres como hay de alguna manera una, una denuncia, si se quiere, de la balanza de, de, de imágenes que, o la polución visual que hay incluso en las calles o sea, que uno va, se en Plaza Cataluña y tiene el cartel enorme de una publicidad o de una imagen que ni siquiera te deja ver el edificio, la arquitectura que hay en ese entorno entonces desde cuestiones así pero obviamente la crítica de estos filósofos es a esa a esa imagen mucho más sofisticada aquella que intenta la manipulación que, que, que es más sutil que, o las reapropiaciones que hace, esta era la tesis de, de adorno, ¿no? que incluso cualquier intento que el arte hacía de resistencia, el capitalismo lo devoraba y transform, lo transformaba en mercancía. Esta típica imagen de que seguro quienes han visto, por poca televisión que vean, eh, habrán visto de, en la misma Plaza Cataluña, no de este comercial que había de Movistar, que es como muy emblemático si uno lo quiere simplificar de este argumento, ...que lo que hacía era reapropiarse de, de la idea del 15M... ...y de las manifestaciones públicas de las plazas... ...y era como por el que escogía un plan u otro... ...o sea, como incluso devorar no sólo eh, sutilmente... ...sino obscenamente eh, las prácticas de resistencia... ...al modelo económico. Entonces, de aquí también queda recapitulo para... ...porque he ido diciendo así como ideas muy dispersas... ...pero un poco de... ...por una parte... La crítica que hace Ranciere a la comprensión de cómo se había entendido la idea de la emancipación social. Por otra parte, la idea la crítica a la idea de cómo se ha comprendido el saber. Y por otra parte, la idea de que la pregunta que él se hace de si el arte puede seguir siendo un lugar para la crítica. O si no es como Adorno decía, bueno, no, sé, no todos tenemos por qué saber quién es Adorno, pero era un filósofo que era judío, por tanto, durante, se fue, no diríamos eh, exiliado, pero no es la palabra, huyendo realmente a Estados Unidos, y además él vivía en Hollywood. Entonces, todo lo que es la cultura, el surgimiento de la cultura de masa, eh, él, él lo vivió en primera persona, entonces era absolutamente crítico Eh, y a él le parecía que en realidad el arte tenía muy muy muy pocas posibilidades de resistir a, eh, a ese monstruo, que era el capitalismo, porque eh, terminaba devorándoselo todo. Entonces que el único arte que podía ser realmente resistente era aquel que no podía devenir mercancía pero que pasaba con ese arte que era prácticamente indigerible <risa> para cualquier humano, no solamente para el capital, sino que es como, no sé, sus ejemplos eran de como, bueno, no sé, no no es mi intención hablar de Donora, pero eh, ejemplos sobre todo de grandes rupturas musicales, diríamos, no sé, John Cage probablemente para él estaría dentro de, de esa propuesta. Eh, por tanto de tanto rodaje ¿no? claro, de tanto rodaje de bueno, él criticaba mucho incluso el jazz, pero a él le encantaba escuchar jazz, o sea, tenía esta, esta o sea, él estaba eh, en ese lugar de ambigüedad y al final también hace unas remodulaciones Franciera en este sentido, él eh, retoma esta pregunta, de todo este planteo crítico de por una parte, después de todas las decepciones que nos ha producido el, el proyecto eh, socialista eh, y de todas las modulaciones que que se, han, eh, que se intentaban en, en, en el movimiento francés que era lo que él estaba viendo, aunque luego va extendiéndose a otras realidades, pero en ese momento lo que está haciendo es un análisis eh, muy contemporáneo y además de muchos pensadores contemporáneos como Robillard, como eh, Paul Virilio, como, eh, bueno, no, yo no, no diría que está en esa misma línea, pero de muchos otros, no solo filósofos, sociólogos, etcétera, que que él los denomina como el pensamiento del duelo que básicamente es como estar constantemente diciendo, eh, como todas las teorías del acabamiento, no esto es el fin de todos los tiempos, ya no hay nada no, no nos queda ninguna esperanza, eh, como la idea misma de Adorno después de Auschwitz no es posible la poesía ni el arte, eh, el, el fin de todos los fines. A esto eh, Ranciere le denomina el pensamiento del duelo, que es esa idea de, de que al pensamiento no le queda posibilidad. Y él está en contra de ese planteo. Él dice, en realidad nosotros tenemos que hacernos cargos de la contradicción que el pensamiento tiene y ver qué posibilidades tiene el pensamiento desde ese lugar, desde esa contradicción. Eh, y aquí hay algo que, bueno, me voy a permitir un pequeñísimo excurso, si se quiere, porque muchas veces cuando hablamos nosotros en filosofía contemporánea, ...a veces se dice que... ...las personas de esto que... ...a poco antes a estudiar filosofía... ...nos vamos tan tan tan lejos... ...que después casi que es imposible... Eh, ...volver... ...volver, <risa> volver del, del lugar allí... ...de la reflexión... ...y de la lucubración... Eh, ...entonces hay como... ...yo necesito... ...para para, para tratar de contrarrestar... esa, esa ...ese mito... <risa> eh, ...voy a no hacer... ...claro... <risa> voy a intentar el, el, el curso contrario porque, y por eso digo voy a hacer un excurso hasta aquí he desplegado un poco cuáles son las herramientas con las que desde dónde está eh, situar digamos el pensamiento de Ranciere pero hay una segunda un segundo un segundo situarse que creo que es necesario y es que mmm, dentro de la filosofía pero no solo de la filosofía sino del pensamiento en general porque ocurre en las ciencias ocurre en, en el arte, hay durante largo tiempo una tradición, eh, no sé si ustedes saben como esta gran división que hay entre la filosofía moderna y la filosofía posmoderna o lo que se llama lo posmoderno. Es como siempre se habla de, de lo posmoderno eh, y no es mi intención explicar lo que es lo posmoderno en esta tarde porque sería una misión que fracasaría de antemano, Pero yo solamente quiero hablar de una ruptura estructural que se produce y que nos va a servir para comprender desde dónde está cuando Ranciere se pregunta por cuál es la posibilidad que tiene el arte hoy de ser subversiva si es que tiene esa posibilidad o de dotarnos de herramientas que nos permitan una emancipación y crear otros lugares y otros mundos posibles, lo está haciendo desde este lugar y ese lugar es cuando él dice el pensamiento debe aprender a soportar el peso de su propia contradicción Eh, me voy a... Re, si antes fui a Platón, ahora voy a ir mucho más... bueno, más atrás, diré, solo así. Y no sé si alguna vez, pues, típico ejercicio que a veces uno hace cuando está en el instituto o así, ¿les hablaron de las paradojas de Zenón? ¿No? ¿No les suenan por ahí alguna? La paradoja de Aquiles y la tortuga, que es muy conocida, ¿sí? Bueno, si a alguien no le suena, yo la voy a reconstruir rápidamente, porque qué? Esto luego lo resolvió Leibniz, pero a nosotros nos sirve, creo yo, creo para, para situar qué significa que el pensamiento deba soportar el peso de su propia contradicción. Y es que, bueno, Zenón tenía más de 40 paradojas, pero conocemos al menos 9 que están en la física de Aristóteles, si mal no, no recuerdo, y básicamente lo que él quería demostrar es que el movimiento no existe este era su planteo muchos se mataron tratando de resolver estas paradojas cuando digo se mataron es literal no es figurado eh, y eran como un desafío para el pensamiento eh, muy muy muy fuerte lo que él propone en una de estas paradojas es una carrera imaginaria entre aquiles que era era el guerrero más hábil más de hecho se apodaba el de pies ligero o sea fue, y una tortuga que desde que seguramente aún le dicen tortuga y uno tiene la imagen de esto proverbial de un animalito muy, muy lento. Entonces, básicamente lo que él estaba proponiendo ahí, él dice, si hacemos una carrera imaginaria entre Aquiles y una tortuga, y Aquiles se compadece de la tortuga porque se cruzaba del corredor más rápido y decide darle una pequeña ventaja, Vamos a decir 10 metros, no sé, da igual. Entonces, este es el planteo de, de Zenón. Si nosotros pudiéramos hacer que esa carrera durara hasta el infinito, Aquiles nunca le podría ganar a la tortuga. ¿Por qué? Eh, porque él dice, vamos a imaginar esto, ¿no? Este es Aquiles y esta es la tortuga. Aquiles, muy orgulloso de su velocidad Le da ventaja a la tortuga Aquí está la tortuga Vamos a suponer que le dio toda esta ventaja Un poco más generoso total tiene una carrera Que dura hasta el infinito Él dice Para que aquí les alcance a la tortuga Tiene que llegar a la mitad Yo estoy simplificando una vez más El ejercicio Pero esto se podría explicar de otra manera Matemáticamente, pero bueno Son nuestros recursos la botella y el vaso Entonces vamos a hacerlo así Dice, para que Aquiles llegue a la tortuga, tiene que llegar a la mitad. Este es Aquiles, vamos a decir así. Y para que llegue a esa mitad, tiene que haber llegado a la mitad. Y para que llegue a la mitad, tiene que haber llegado a la mitad, de la mitad, de la mitad, y así. Entonces, dice, Aquiles nunca se mueve. Esto por una parte. O sea, teóricamente, Aquiles nunca se mueve. Porque para move, o sea para alcanzar a la tortuga, tiene que haber hecho todos esos pasos si la carrera fuera infinita. El caso es que si Aquiles se pone a correr, nosotros lo vemos que le gana la tortuga. Esta era la paradoja. ¿Cómo se resuelve esta paradoja? La Inis la resuelve con el cálculo infinitesimal, pero no vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Que este pensamiento fue muy rechazado, sobre todo, diríamos, por, por, por lo que fue el pensamiento griego y desde donde se fundó todo el pensamiento nuestro, que es como... Desde pequeño uno le dicen, bueno, ¿qué quiere? ¿Sí o no? ¿Lo quiere o no lo quiere? Pensamiento dicotómico, ¿no? ¿Es blanco o es negro? ¿Es esto o lo otro? Esta paradoja que, que tiene que ver con otra problemática y que yo la traigo a colación así porque me parece bastante ilustrativa para para comprender lo que es una paradoja, ha estado siempre en el pensamiento, pero se ha intentado eh, anular o, o acallar de distintas maneras. Nietzsche es el primero que rompe, eh, bueno, bueno, diríamos el primero, no sé si hay otro ahí, pero que nosotros reconocemos como tal, que rompe esta idea de que las cosas pueden ser blanco o negro, verdadero o falso, sino que las cosas pueden ser y no ser a la vez. Puede Aquiles ganarle a la tortuga y puede Aquiles nunca poder moverse de su lugar a la vez. Esta, esta es la idea de la paradoja. Y esta es la idea de pensamiento que tiene Ranciere, un pensamiento paradójico ...que no se resuelve... ...que no se acaba... ...que no se agota... ...en decir esto es... ...sino que ese es... ...siempre es performativo... ...¿qué significa que sea performativo? ...que siempre se acciona... ...en cada momento... ...y en cada momento adquiere nuevas significaciones... ...y no quiere decir que deje de adquirir las anteriores... ...hay una pervivencia... ...digamos de todo... ...de, de una serie de capas... ...desde ese lugar... Les voy a dar la respuesta anticipada de esta pregunta que mencionaba antes para ya también eh, ir eh, un poco cerrando para tener tiempo a la discusión. Pero desde eso, lo que él se pregunta es ¿cuál es la como condición de posibilidad, diríamos? ¿Cuál es eh, el margen o cuál es eh, la matriz de pensamiento desde la que nosotros podemos considerar que el arte efectivamente puede ser Eh, permitirnos o dar eh, un lugar a la emancipación y lo que él plantea es que mmm, básicamente él dice eh, la teoría crítica los últimos 40 años esta, se establece sobre una sospecha común y esto es que las diversas narrativas que se han elaborado bajo el nombre de crítica configuran un orden de dominación que perpetúa el lugar que se pretende desestabilizar Por tanto, para repensar las categorías sobre las cuales se ha estructurado todo intento revolucionario, es necesaria una contrarrevolución intelectual que pasa necesariamente por pensar las condiciones mismas del pensamiento. Entonces, en ese sentido, cuando él intenta pensar esas condiciones mismas del pensamiento, él dice, siempre se ha suponido que la acusación insiste en decir que ser espectador es un mal. Y por dos razones. Un espectador es alguien que mira y se entiende que mirar es lo contrario de conocer. Por esta idea de que existen los ignorantes y existen los que saben. Esta es la primera tesis. El espectador permanece ante una apariencia ignorando el proceso de producción. En segundo lugar, mirar es lo contrario de actuar. Por tanto, ser espectador es estar separado al mismo tiempo de la capacidad de conocer y del poder de actuar. Y esta es la acusación que yo decía que ya ha estado formulada desde Platón... ...y que se actualiza en distintos discursos contemporáneos... Eh, ...y es la que él intenta desestabilizar. Por tanto, él dice, en este contexto... ...si nosotros pensamos... ...¿cuáles son los poderes subversivos del arte... ...cuando intenta responder a las formas de dominación económica... ...estatal e ideológica? Básicamente aquí la crítica que él está haciendo... ...es cuando nosotros vemos arte crítico o cómo o arte que intenta mostrarnos estas formas de dominación que estarían ancladas en esa seducción que el arte nos provoca y que nosotros tenemos la incapacidad de mirar. Él dice que esas prácticas lo que presuponen es que que nosotros sepamos que somos sujetos que estamos dominados implica ya nuestro quién nosotros vamos a poder cambiar nuestra situación. Y Ranciere no está de acuerdo con esto. Que baste que nosotros sepamos que somos seres eh, in, dominados por ciertas eh, directrices económicas o preformateados, si se quiere así, porque obviamente hay espacio para la libertad siempre. Eh, que no basta solo con mostrar esos estigmas de la dominación, sino que es fundamental que nosotros seamos capaces de crear otros espacios por eso para él la crítica no tiene que ver solo con hacer interpretación como decíamos antes o la crítica, el ser espectadores crítico y ese ser espectadores críticos implica también poder eh, generar un espacio distinto eh, imaginar modos de vida distintas políticamente para él son parte de una misma cosa porque cada vez que hay un momento político para él darle sentido fuerte esto es una ruptura con un modo de vida, de dominación eh, económica esa ruptura es siempre también eh, una ruptura que se da eh, en, en la imaginación para él la imaginación bueno, ahí tiene una discusión con Kant que no voy a traer, o sea la imaginación que para Kant no tenía un lugar privilegiado entre el conocimiento, para él sí la tiene eh, por tanto Eh, para él será fundamental, él hace un análisis con una obra de Marta Rosler, que es una artista, bueno, un análisis con distintas obras, en realidad, de todo el arte crítico, que para él no es crítico, porque lo único que hace es terminar eh, repitiendo lo que las personas a las que se supone que está orientada ya saben y que no genera una verdadera crítica, en el sentido de cómo él la entiende, que es generar nuevos mundos. Pone el ejemplo de una obra de Martha Rosler de 1992, no, miento, de 1969, sí. Y, y voy a leer brevemente lo que él dice de esta obra, que les cuento rápidamente. La obra es una casa así muy acomodada en Estados Unidos, eh, un living muy confortable, con sofás y mucho lujo, Y un vietnamita saliendo con su hijo ensangrentado, muerto eh, por la guerra. Y esto es lo que dice Ranciera al respecto. Dice, la reacción ordinaria frente a semejantes imágenes es la de cerrar los ojos o apartar la mirada. O bien, la de incriminar los horrores de la guerra y la locura asesina de los hombres. Para que la imagen produzca su efecto político el espectador ya debe estar convencido de que aquello que se muestra es el imperialismo norteamericano y no la locura de los hombres en general. También debe estar convencido de que el mismo es culpable por gozar de una prosperidad fundada en la explotación imperialista del mundo. Y debe sentirse culpable de estar ahí sin hacer nada, mirando esas imágenes de dolor y muerte, en lugar de luchar contra las potencias responsables de ello. En resumen, ya debe sentirse culpable de mirar la imagen que debe provocar el sentimiento de culpabilidad. Por tanto, la pregunta, digamos, que, que él se hace, ¿en qué medida este arte puede seguir siendo un lugar de resistencia? Si él dice en realidad, la, si no, bueno, él, él hace un recorrido largo por las obras de arte crítico y va analizándola de una en una. Y es un y es la tesis de, en definitiva, quien suele estar de acuerdo y ser conmovido por esas obras son las personas que ya a priori tienen un posicionamiento ideológico con ese tipo de, de situaciones porque si no por contra eh, la posición es pensar que el Estado lo único que en este ejemplo específico lo único que está haciendo es defender a, a la nación o ¿no? que necesita hacer por una causa imperiosa y Eh, ...y siempre existe... ...la justificación de ese acto... Eh, ...por tanto Ranciere... ...lo que le parece es que... ...todos estos discursos... ...que yo he llamado como pensamiento del duelo... Eh, ...agónico... ...que dicen que el arte ya no es posible... ...que el arte no nos permite posi ninguna posibilidad de crítica... ...que los espectadores no somos más que idiotizados... ...por eh, la cultura de medios... ...y no tenemos ninguna distancia... Eh, respecto de eh, aquello que consumimos constantemente es porque tienen la comprensión de que hay unos idiotas a los que hay que, bueno hay, la palabra idiota suena muy fuerte no vamos a decir otra. hay unos ignorantes, unos pobrecitos que no saben eh, el monstruo que quiere devora, devorarlo y es ese lobo que anda ahí eh, procurando por ellos y entonces hay que mostrárselo para que arranquen del lobo feroz ...dicho de una caricaturización muy bestia, ¿no? Pero, él dice, esto tiene el presupuesto del conocimiento del que había hablado antes... ...de que eh, hay unos sabios que deben enseñar a unos ignorantes... ...tiene el supuesto político de que necesitamos a un líder que colabore en nuestra emancipación... ...de lo contrario, no vamos a salir del lugar donde estamos... Y conlleva la situación de que el arte crítico lo único que haga sea ser un arte denunciativo, fundamentalmente. Pero no propositivo en términos de nuevos espacios y de generar eh, lo que Ranciere va a llamar micropolíticas, porque él cuando abandona al Tusser luego toma como herencia a Foucault. Eh, ¿Qué podamos pensar, en definitiva, eh, otras formas de resistencia, otros modos de imaginar él da como ejemplos de este arte que a él sí le parece crítico a Alfredo Ollar a Pedro Costa a Belatá él sobre todo ve posibilidades en el cine en su mayor, la mayoría de sus bueno, y hay otros ejemplos que me parece que son muy malos que son sus ejemplos respecto de la lo que se conoce como el arte relacional porque, bueno, pero este también sería para él un ejemplo de arte político yo no estoy de acuerdo, pero él, él sí lo menciona por tanto, eh, para, para terminar aquí mi intervención y que podamos discutir lo que me imagino que es lo más interesante un poco la, la tesis es esa, que si el arte que se pretende crítico, o el arte que se ha denominado como eh, arte social eh, revolucionario incluso, bueno, ahí uno tiene el ejemplo del arte ruso sobre todo bueno, del arte de la vanguardia la historia podría, eh, podría ser larga eh... ¿Por qué, a juicio de él, no es crítico? No es crítico porque él también hace una revalorización y una recategorización del concepto de crítica que está la heredad de Duchamp y de Dulles, que es la de eh, el arte como acto de resistencia. Y eh, como acto de resistencia, el arte siempre tiene que ser una creación, una apertura, eh, un, una apertura a un claro, si uno lo quiere decir en términos más idegerianos pero que no no no no ahí habría otra discusión probablemente eh, pero siempre es creación de mundo para el crítica no es solo interpretación entonces el lugar del espectador si hubiera una respuesta que dar para para hacer un poco de digamos como como síntesis o como propuesta porque no para nada conclusión el lugar del espectador en la creación artística es ese, un lugar performativo de que, que está constantemente eh, abriendo un diálogo, pero sobre todo eh, desde esa comprensión de, de acto de resistencia, que no de convencimiento, de transformación al modo de revelación o de prédica, digamos, que alguien pueda mostrarte la luz o, o algo en ese sentido, sino de una construcción de micropolítica eh, que abran a otras perspectivas posibles no, en principio no sé, si quieren lo discutimos un poco cuál es la idea de ustedes que tienen sí. de espectador, qué parece esta propuesta de, de Ranciere, ha sido muy la verdad Ranciere ha tenido una recepción un poco escandalosa si se quiere muchos museos, como que muchos artistas se entusiasmaron con esta idea del espectador emancipado eh, bueno, no sé acá mismo en el MACBA el proyecto de desacuerdo hacía honor a una de las tesis principales de Ranciere que es, que es el del desacuerdo, el del generar disenso y no consenso eh, sino que lo que el arte tiene que hacer es generar interrupción interrupción de mundos de, de vías digamos del de, de statu quo eh, y no no crear eh, pequeñas eh, no sé grupos de dominio ideológico de y de poder sí que es un poco todo lo que la producción artística contrario a todo lo que la producción artística es porque la producción artística suele es un gran negocio eh, muy muy elitista y eh, además a juicio de los artistas que, eh, el espectador es muy ignorante y debe aprender a apreciar su obra y es verdad que si uno se pasea por un museo de arte contemporáneo tú, y no nunca has estudiado nada de arte pues muy es bien. muy difícil establecer un diálogo con, con esas obras, si no conoces además parece que tuviera que saber cuál es la historia del artista, la intención mm. y la obra no suelen hablar por sí mismas no, no no sé. necesitan de alguien que te las explique. Bueno, uno normalmente cuando va a un museo, lee primero el cartelito que tiene al lado de la obra y, y luego ves la obra, si es que. Eh, es como una inclinación comillas natural que seguro todos hacemos. Yo lo digo ahora mismo y lo hago, o sea, lo hago. Normalmente uno bueno, si sí, también quieres situarte, ¿no? Quieres saber de qué año es, quién es el, quién es el autor. Pero muchísimas obras, sobre todo de arte contemporáneo, que son más producción discursiva que visual, eh, necesitan de, de una explicación. Eh, entonces él eh, plantea que eso esa sujeción de esa necesidad con una explicación lo que hace es prolongar este embrutecimiento que es la lógica que... Él, él la llama así, digamos, de embrutecimiento en vez de emancipación, que es lo que se supone... ...que primeramente se, se quiere conseguir. Bueno, eh, muchas gracias Andrea por la, por la exposición de la, la conferencia. Eh, no sé si alguien alguna pregunta que fue el día de Andrea. Este es el momento. O bueno, una o, intervención, no sí. necesariamente una pregunta. No tiene que Puede una pregunta o su... respuesta, <risas> sino una aportación, algún dato interesante final de entender cuando hablamoss de arte relacional al final de tu intervención no, no me ha quedado muy claro el concepto en que lo ubicas o qué tipo de, de expresión artística estás poniendo encima de la mesa el arte relacional el Voy a dar un ejemplo, porque voy a compartir eh, contar un parámetro. Por ejemplo, hay un artista que lo que él hace es abrir un museo o un espacio de arte, y él cocina. Y eh, los espectadores, la idea es que se transforman también en... Part, forman Cocinan juntos, eh, forman parte de la experiencia y eh, luego de eso no queda una obra, sino que la obra es el proceso mismo y eh, tú dices, si sí, esto también yo lo hago en mi casa y en mi casa no es arte entonces bueno, ahí está toda la discusión de cuál sería el límite pero a lo que Ranciere le parece es que ahí hay muchas más posibilidades de que se genere una comunidad entendida en sentido amplio de que, hay, que haya un diálogo una discusión que hay experiencias sensibles conjuntas eh, que no cuando tú estás en una eh, pues, situación tan unidireccional como es cuando vas a ver un cuadro o una exposición en un lugar de en una institución de poder como es un museo que además es el que nombra lo que es arte de lo que no es arte porque en realidad es Bueno, ahí está toda la crítica institucional que se puede hacer, ¿no? o sea, esta idea que hay de sacar el arte de los museos, pero al final terminan trayendo una vez más eh, lo que ha sacado al museo para mostrarlo y validar lo que es arte, o sea, que es muy complejo, pero los ejemplos de, de arte relacional o bueno, pero casi todo el lo... el nombra este ejemplo de este artista en particular, pero él está pensando sobre todo en eso en esas formas de arte que implican una interacción Con el, con el público y que lo, lo, in, lo incluyen en, en la obra, digamos. No sé, por ejemplo, también de un modo más indirecto podría ser estas últimas obras que hacía John Foncuberta, que pedía que la gente se hiciera los selfies y se los mandase y luego él hacía un montaje, como, como esa participación y cómo cada uno aporta su idea, su imaginación, ...su disposición... A, ...a esa obra también... ...entonces ahí Ranciere... Eh, ...yo no estoy tan de acuerdo con él... ...porque pienso que en ese ejemplo... ...en particular del arte relacional... ...lo que termina sucediendo... ...es que está todo muy pautado previamente... ...y como que hay un... un ...resultado que se espera... ...o sea, es muy difícil... ...que pase algo imprevisto... ...así como que rompa... Eh, lo que estaba previamente pautado que sucediera porque está todo dispuesto de una manera los ingredientes, eh, los materiales con los que se va a trabajar quién conversa con quién eh, o sea, que hay unos límites impuestos a priori que es muy difícil, que generen una redistribución de lo sensible que es su planteo en último término o sea que, que abra otra vías Entonces, el arte relacional es sobre todo, bueno, es muy, eh, dentro ha habido como una gran corriente de, de arte, o sea, de que tiene que ver con toda esa inmersión, de esa relación del artista directa con la ciudad. Por ejemplo, ahora hay un artista, no sé si lo ubican, porque es muy conocida, el año pasado ganó la, el premio de la crítica catalana, Nuria Güell, que hizo una obra... Eh, Bueno, a mí me parece mm, problemática en un punto y es que este, eh, bueno, este grupo que mm, vivía en una casa bueno, había un grupo que vivía en una casa Ocupa, un grupo de, de pobladores africanos principalmente que fueron desahuciados, desalojados del lugar entonces ella estaba haciendo una exposición un trabajo para el MACVA que está siendo expuesto ahora justamente Y entonces lo que ella creó como mmm, su obra, por decirlo así, es dotar de una figura legal a ese grupo para que se transformaran en una asociación, eh, una cooperativa social, y a través de esa cooperativa social pudieran tener un arraigo, no verán expulsados por no tener eh, permiso, etcétera, etcétera, etcétera, y poder montar una cooperativa que los dotara de trabajo y de... En eso esa era su obra tú puedes ir no sé pero es, a mí me parece problemática además por el modo en que se hacía la difusión que en principio no quedaba claro que eso fuera parte de una obra solo te enterabas después que habías participado eh, porque se buscaba socios había que tenían que firmar 300 personas para poder a una hora con un con un eh, eh, ante un notario en un lugar definido entonces muchísimas personas colaboraron Con, sin saber previamente que eso iba a ser parte de una exposición. Que no quiere decir que obviamente esas personas hayan recibido el beneficio, que estuviesen de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero, eh, bueno, a lo mejor lo digo irresponsablemente porque no conozco los detalles. Hablo de una percepción muy... En este caso no estoy hablando así como ni... ni De hecho, ella hay una aclaración justamente... Que en el que sale publicada en el magba diciendo que solamente la, uni, la digamos que, que la obra no consistía solamente en eso sino que, que tenía que ver con otras cosas que, que está inscrita en un contexto más general justamente porque porque mu, saltar muchos críticos diciendo que les parecía problemática eh, lo pongo como un ejemplo de algo que está en diversos límites en diversos frentes ...y que podría ser inscrito dentro de lo que sería el arte relacional. Eso. Pero, no sé, cómo usted, ¿ustedes creen que el arte pueda tener algún <ríe> potencial emancipador? Que es un poco la pregunta que, que se hace Ranciere... ...y que es la pregunta que me interesaba traer acá. Porque uno como espectador... Porque además esto, o sea, no solo que el arte... ...desde el lugar del artista pueda tener un lugar de emancipación sino también la pregunta que se hace Ranciere es que el arte desde el lugar del espectador pueda generar un lugar, una posibilidad de emancipación. Desde el lugar del espectador, como es interesante esta tesis, de que para él mirar no es contrario a actuar, mirar también es una acción. Y, es, y ese desplazamiento que él genera a mí me parece que es muy potente, porque dentro de la tradición la mirada siempre ha sido considerada como un lugar pasivo. Eh, como que cuando uno mirase no actuase y entonces por tanto desde esa recualificación de la ignorancia de la mirada ¿cuál sería el lugar como espectadores eh, como críticos activos eh, podríamos tener eh, en la creación y la generación de nuestros lugares y de nuestro como abrir espaciamiento estos filósofos como Derrida y como toda compañía son filósofos como del espaciamiento, ¿no?, de cómo, de cómo crear una textura eh, que, que permita otros modos de habitar el mundo. Exacto. Sí, es que claro, es una, una, una cuestión interesante el, el tema siempre de la, de la emancipación, siempre, siempre está ahí claro, y, y está claro que hay un hay un momento de, de cambio de, de la percepción no pasiva del, del espectador una percepción más activa el problema es qué, qué tipo de qué tipo de activismo tiene ¿no? el, el espectador en la, en la obra de artes sí, sí. eh, bueno hay un concepto que nos has comentado en ese texto que se llama la igualdad de las inteligencias, con el que se apoya para luego eh, fundamentar que todos tenemos las mismas capacidades a la hora de interpretar. Bueno, interpretar o crear mundos a partir de lo que nos están explicando entonces ahí es donde él explica que en ese sentido todos somos iguales porque con lo que con la obra que nos están enseñando, mostrando, eh, cada uno de nosotros crea su perspectiva o su interpretación. Entonces, bueno, entre comillas, eh, esa obra eh, cobra sentido solo en la medida en que cada uno de nosotros lo relaciona con sus experiencias y su propia vida. Entonces, yo hice una crítica a esto diciendo o cuestionándome si de alguna manera lo que no estaba lo que estaba haciendo con eso era eliminar las diferencias entre bueno, entre las personas, porque de alguna manera eh, ...no justifica de ninguna manera que... ...bueno, no, no no ni lo justifica ni lo fundamenta... ...de dónde sale esa igualdad que él necesita... ...para fundamentar su discurso... ...igualdad de las inteligencias... ...y... Eh, ...bueno, me, me pareció... ...no sé, igual lo interpreté mal... ...pero me pareció como un, un discurso... ...que lo que intentaba era precisamente... ...lo, lo contrario de lo que pretendía... ...que era eh, homogeneizar... ...la conducta de las personas... Eh, tal y como yo lo veo eh, lo que él plantea de la igualdad de las capacidades es como que que, todo ten, que todos tengamos la capacidad de pensar no quiere decir que todos pensemos igual entonces como oh, es que si sí, él dice de las inteligencias pero lo que digo es que tener la capacidad para algo no implica que todos utilicemos esa capacidad de la misma manera Entonces, tal bueno, yo lo interpreto así, que tal y como él propone eh, la crítica es que la igualdad de esas inteligencias, tal y como había sido entendido en la tradición, la manera de comprender, eh, cuando está hablando de inteligencia está hablando también del, del conocimiento y de, bueno, digo, o sea, en un sentido amplio... Eh, Esa comprensión era como que nosotros teníamos que alcanzar una igualdad para tener la misma capacidad. Porque se parte del supuesto de que hay una capacidad que tú no tienes, por tanto necesitas tener. Y él lo que él dice no quiere decir que todos tengamos exactamente la misma inteligencia, sino que justamente para defender esa heterogeneidad del pensamiento es partir del supuesto que todos tenemos esa capacidad y que podemos hacer con esa capacidad distintas cosas pero no quiere decir que todos vamos a hacer lo mismo, por eso ponía la analogía con tener la capacidad de pensar que todos tengamos la capacidad de pensar no implica que todos pensemos lo mismo o sea, él más bien apunta a esa a una condición estructural a una condición a priori porque él tiene en ese sentido está en clara sintonía con la arquitectura kantiana de que existen unos a priori que posibilitan eh, o sea, que, que determinan unos posibles Entonces, en ese sentido, lo que él plantea es que, tal y como ha sido vista la capacidad de la inteligencia, tal y como ha sido vista eh, la idea de la emancipación, siempre se entiende como un, un horizonte al cual llegar. Y no y él, y él ni siquiera dice que esto haya que hacerlo, le dice, ¿y qué pasamos si partimos con el supuesto distinto? Si suponemos, pero trabaja también en ese sentido como un supuesto, no, ni siquiera como una certeza. ¿Qué ocurre si supon si suponemos que eh, todos tenemos la misma capacidad? Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando hablamos de capacidad como punto de partida, de igualdad de esa inteligencia, no, no sería como que todos tengamos que... No, no lo vería yo como un atentado a eh, la heterogeneidad y a la diversidad, ...sino que esa es una, una condición... ...digamos, eh, de entrada... ...que para él no estaba por una clase social... ...que por ejemplo la desigualdad de clase... Eh, ...sería bastante evidente... ...pero para él la desigualdad... ...en la capacidad... ...es algo que se supone... ...para él, o sea... ...el cuestiona ese lugar de evidencia... ...que parece que de entrada no tenemos las mismas capacidades... ...dice, no sabemos... ...porque hay otra cosa que en esto también me parece... ...que es bastante kantiano... ...él dice... En realidad la inteligencia cesa cuando cesa, cuando no tiene necesidad. Eh, por eso él, él pone el ejemplo también del maestro Yacoto, que dice, él se ve una extrema necesidad, la necesidad de comunicarse con sus alumnos, en este caso, y ahí él desarrolla eh, una estrategia que implica que todos sus alumnos también de, eh, pongan el máximo de su esfuerzo, porque ellos también necesitan comunicarse con él, Eh, y desarrollan una habilidad que hasta entonces ellos no sabían que tenían. Pero, básicamente, ahí él tiene esta idea de... Por eso digo que es también canteano, como parte canta, en la Carta de la Ilustración, hay dos razones por las cuales el hombre no se ha emancipado. Estas son la flojera y la cobardía. Eh, Ranciere no habla de cobardía, pero sí habla de esa pereza, de que en realidad nosotros no hacemos uso de nuestra inteligencia porque no la hemos necesitado, porque se nos ha hecho creer que no la tenemos, que necesitamos ser formado que necesitamos eh, que nos expliquen las cosas, que necesitamos eh, a, a un maestro que nos guíe y no eh, que son capacidades de entrada que nosotros tenemos y que podemos descubrir cómo hacer uso de esas capacidades, más, más como herramienta diría yo que como, como predeterminación de un contenido, eh, que si sí, eso sí sería como homogeneizante del pensamiento Por eso digo que es más bien un principio político. Eh, político para él en el sentido fuerte, ¿no? De creación y no de con esta distinción que hace entre político y policía. Política y policía, que la policía sería aquella, lo que entendemos por política normalmente. que política como partido. Claro, la política de partido, cualquier institución que mantiene el control o el estatus quo. Sino eh, como aquello que que genera esa apertura que es también lo que genera para él el momento estético. Por eso, no sé, yo lo entiendo más bien en esa clave, en la clave de, de una capacidad. Eh, es verdad que al decir igualdad de inteligencia, él luego en entrevista se aclara, porque confunde un poco esto de igualdad de inteligencia es como que, Típico, uno ve una sala de clase y, y diría rápidamente, aquí no contamos con 40 inteligencias iguales, o con 25. Eh, pero no es eso, sino más bien como esa capacidad que es anulada de entrada prácticamente, por él dice una necesidad de poder, la necesidad de que el otro te haga pensar que lo necesita. O sea, que te haga creer, no necesariamente no habla de las eh, intenciones conscientes o inconscientes, Pero sí de una, de una relación de poder que está siendo ejercida eh, de tal modo, o sea, que es como funciona el sistema, digamos y para él también una modulación del sistema capitalista él dice los obreros o esto incluso lucas en el prólogo aquel lo dice o sea está la idea del proletario es una invención conceptual los proletarios no se llamaban a sí mismo proletario y tampoco es que la revolución vino porque alguien vino a decirles lo que o sea ya estaba ahí y marx lo que tuvo fue la genialidad de ver lo que lo que estaba sucediendo digamos ya o sea, y por eso es lo ve los archivos de estos obreros de las cartas que que escribían de las mismas creaciones, de los momentos que tenían de creación, incluso poética, artística, etcétera Entonces yo diría que, o sea, si sí estoy contigo en que la idea del concepto de capacidad de las inteligencias eh, confunde, pero también como Ranciere es un pensador tan asistemático que él se resiste a que su obra esté expuesta como en un libro, y eh, hay que irle siguiendo la pista por los distintos textos así como que tiene su argumentación muy diseminada entonces eh, creo que por ejemplo este mismo el espectador emancipado que a mí me parece interesante porque el, es un libro del 2006 si no me equivoco 2008. Bueno, no, del, del 2008 del 2008 sí que es la que es la primera edición el eh, parte a de toda la reflexión eh, él dice este libro que es don, que el que se llama El espectador emancipado que es donde hace sus reflexiones eh, bueno, dice que tiene su origen la petición que le hicieron, la la la y él parte haciendo esta recuperación de El maestro ignorante y a mí me parece muy interesante eso que suele dejarse olvidado de las reflexiones del espectador que es esta reflexión anterior que, que es fuertemente política a mi modo de ver que tiene que ver con eh que si él hace esa, esa, esa ese vínculo, esa relación es eh, por esta por este supuesto que está operando de la comprensión esta en esta división tan tajante que se hace entre saber e ignorancia. De hecho, el más adelante dice que todo su propósito si se quiere discursivo, intelectual es ver cómo no desvincular las redes del saber, del no saber para él esta idea de paradoja que yo exponía antes siempre está funcionando, o sea, cuando uno conoce algo también, o sea, la ignorancia y el conocimiento siempre... No, no, no están tan dice en general todas las propuestas bueno, él, ahí Remite a abre todo y toda, toda su discusión con el teatro lo que está esta discusión de la distancia de cómo abolir la distancia y él dice toda relación está basada en la necesidad toda relación se basa en la distancia o sea si no es una melanche que, que es imposible de disociar hay una distancia que es absolutamente necesaria. Y en esa distancia es la que nosotros nos construimos, pero no es un constructivismo voluntarista tampoco, porque siempre es desde una pugna, desde una negatividad, desde un poder, desde un marco de poder que es lo que domina, y en este caso ese marco de poder y esa negatividad que él vería sería esa idea de que nosotros partimos de una de situación de desigualdad en términos de nuestras capacidades intelectuales. Bueno, esa, presuposición, esa presuposición está muy, muy bien subsumida en, en la educación de los estados, cuando la mayoría de los estados tienen reglada el, la enseñanza, por ejemplo, en centros que discriminan por géneros, es decir, uh -huh. aulas de chicos y aulas de chicas, uh -huh. porque se presupone ya una capacidad diferente uh -huh. de, de aprendizaje para unas aptitudes y para otras, ¿no? Uh -huh. Es, es, es partir de la base de que parten de lugares diferentes para, para llegar a un, ¿A, un a un mismo lugar, lugar? ¿Sí? y, y no, no precisamente lo contrario que sería realmente lo más ¿Sí? lo más interesante ¿no? presuponer la igualdad para llegar a, a donde quiera cada uno Me ha gustado mucho la pensión que has hecho de, de que el teatro crítico o el arte crítico solo ratifica al crítico ¿Sí? y, y provoca que el conservador se lo ignore o lo evite ¿no? entonces desde el punto de vista la única fórmula que puede existir afrontar el arte es desde la desde la educación desde una educación no de guía y por eso me gusta la referencia como os al principio desde la parte pedagógica del propio autor y sin conocer la base filosófica que podéis conocer vosotros ¿no? el dominio que tenéis pero si sí esta parte de cómo creamos uh, espectadores críticos con el sentido de sobre todo ser capaz de, de conectar con la introspección propia y, y crear una idea propia de lo que de lo que nos está impactando ¿no? a veces también uh, podemos caer en la tentación de buscando tanta racionalización nos olvidamos de quizá el primer, la primera idea de, cual, de cualquier representación artística, que es el impacto emocional, ¿no? O, o, o mínimo esa es mi posición. O sea, un poco buscar el síndrome de Stendhal, ¿no? De, de, de que, nos, que nos provoca. Y a partir de aquí no, pode, no pasa nada o podemos buscar la racionalización, pero sí que tiene que haber una conexión con la emocionalidad, porque al final emoción y razón para mí van a menudo de la, ma de la mano ¿no? seguramente vosotros terminaréis mejor los autores que buscan diferenciar y cómo evitar esa enajenación o, o, o cómo, cómo nos qué es lo que nos provoca que, cómo aislarnos y buscar la subjetividad pero eh, a nivel más raso a nivel de, de qué transmisión hacemos a los chavales desde las escuelas, qué transmisión hacemos a los hijos cuando cuando los acompañamos a, a ver algún tipo de, de representación artística, sea teatral, sea danza, sea pictórica, sea lo que sea, es cómo me apropio yo de, de aquello que estoy disfrutando y después cómo lo puedo ir objetivando, ¿no? Y aquella, aquella es la auténtica conciencia crítica que puede que yo creo que puede generar que es el encargo uno un poco de los que estamos en el sector cercano al educativo, pues le encargo que debemos asumir, ¿no? Y cómo esto puede generar puentes de relación en, entre otras personas que, que podemos tener una, una idea parecida. Y huyendo un poco, o pues siendo crítico con el crítico, porque esa es la única manera de, de tener la propia, la propia idea y lo que nos permite... ...buscar el desarrollo personal... ¿no? ...que en definitiva lo que nos... ...nos permite construirnos como... ...como individuo y, y sobre todo buscar los... ...los puentes ¿no? O sea un poco esta recuperación de la educación... ...en este sentido es lo, un poco lo que... ...yo creo que nos... ...que nos debe salvar y lo que lo que debemos ir buscando ¿no? Más allá del... ...de cómo fundamentarlo... ...teóricamente que eso vosotros puesto lo... ...lo domináis más ¿no? Pero como desde la experiencia más, más rasa ¿no? y también como lo vivo yo como cuando soy espectador Sí, hay una, hay una cita que me parece muy bonita de, de Les que él en, en el año 1987 ha dado una conferencia a un grupo de, de arquitectos sobre qué es el acto de creación así se llama es una conferencia breve que, que existe en YouTube <risa> y que, pero que además está transcrita que se consigue con bastante facilidad y tiene una afirmación que me gusta mucho porque eh, la idea de, de Ranciere también está que, eh, que él dice que hay toda una ¿cómo lo llama? como... Él habla, de, ahora que decías lo de los afectos, como esa dimensión afectiva, o bueno, en sentido amplio, ¿no?, sensitiva, de ese golpe, de ese impacto que, que, que te interpela. Eh, me acordaba porque él habla, eh, se detiene en su reflexión al, al orgullo. Y él dice, en esta idea de desmoralizar la, la noción de, de la ignorancia... Eh, porque dice que la emancipación no está asociada con conducir unas conciencias según un orden progresivo hacia un fin al cual llegar, eh, porque esa lógica a él le parece que frena este movimiento de la razón. Entonces tiene toda una reflexión de cómo, en definitiva, en el, en, desde el colegio, desde nuestros padres, nos han enseñado que equivocarnos, o sea, equivocarse es vergüenza. Eh, y, eh, y obviamente también es un recurso del capitalismo como el fracaso lo ha eliminado, el fracaso algo de potencial, crítico debe tener, porque es como esta promoción del, del exitismo y todos los libros de autoayuda que son bestsellers en todos los lugares donde sea el error, o no solo el error el fracaso, es algo que tiene una absoluta eh, noción digamos es algo que excluye profundamente hay una amiga de hecho que, que está haciendo su tesis sobre el fracaso y que me parece muy potente eh, como eh, ver cuáles son cuál es el potencial justamente eh, de resistencia que tiene ese concepto como y, y sobre todo porque el capitalismo le rehuye tanto pero rancier es una reflexión acá sobre en, sobre esta idea del, del orgullo y de y de cómo como el orgullo muchas veces lo que hace es Eh, cerrarnos a nuevas experiencias y entonces él propone el ensayo, la experimentación y, y esto, o sea, esta idea de la performatividad constante y ahí a mí me surgía eh, esta esta relación con, con Deleuze eh, que él decía en esta conferencia que yo refería antes, decía, eh, todo el todo el mundo sabe que que se te ocurra una idea es un acontecimiento raro. <risa> o sea, que sabemos que tener una idea eh, no, es, no es algo común, ¿no? o sea, una idea así que, que merezca la pena, diríamos. Eh, pero de todas maneras, eh, está esta idea de insistir en el, en el ensayo y en, el, en la experimentación, porque él dice, a las ideas hay que tratarlas siempre como espacios potenciales. Como, como ese espacio, que pero a la vez esos espacios están comprometidos y ligados con un, con un modo de expresión. Entonces, efectivamente, eh, desde nuestro lugar, cómo hacer lugar a, a esa expresión, pero también desde la valoración del, del error, de la valoración de la experimentación, y para él esto es fundamental, o sea, que esta distinción entre lo racional y lo no racional o lo, eh, no, no existe, o sea, está absolutamente imbuida y es un nudo a mí me gusta ese modo que él tiene de pensar porque además no tiene esta idea como de esa ruptura radical que tiene que venir, sino que él dice hay que deshacir nudos, o sea los nudos que tiene esta idea de un tejido que es lo que ha formado nuestra experiencia y cómo nosotros podemos desatar esos nudos o deshacer ese tejido para formar nuevos tejidos para darle otra textura a nuestra experiencia y para eso uno necesita equivocarse Por eso tiene como mucho esta puesta en valor de la ignorancia como parte de la capacidad de formar la inteligencia. O sea, eh, este ejemplo tan pedestre de que uno no aprende a caminar si no se cae, eh, que, que es tan natural y que dejamos tanto en el olvido. Y esto mismo con la experiencia estética, porque en ese mismo momento en que tú estás eh, trabajando en esa elaboración o esto que tú decías que me parecía súper importante de... Eh, distancia con los críticos o sea de que lo del que me diga cuál es la opinión crítica porque esto incluso es muy paradójico que para ser críticos incluso parece que tenemos que tomar la voz de un crítico y no sabemos cuál es nuestra voz él tiene una analogía bien interesante cuando habla también del ruido del anonimato de, de cómo ese ruido se transforma en una voz y no es una voz que es donada por otro, sino que es una voz que se descubre en ese ruido eh, y que se configura desde ese ruido que adquiere visibilidad eh, desde lo que es esa masa amorfa, aparentemente. Entonces, sí, a mí me parece interesante y, y también es interesante que, en general, eh, los filósofos parece que el último tiempo no escribieran para en esta relación pedagógica y a mí también me, me, me gusta como eso Rancielo rescata digamos en, en en su escritura y no lo abandona eh, incluso a día de hoy eh, sigue siendo militante en eso eh, en esa reflexión yo creo que hay miedo en, como lo que comentaba también un poco de la línea de que a veces hay como un miedo a participar en la obra de arte y hmm porque hay como una visión digamos oficial ¿no? el mensaje del crítico en de la, la crítica de arte de alguna manera también reduce las, las posibilidades de, de opinar ¿no? porque se diferencia entre precisamente entre crítica y opinión que eso es un debate muy muy antiguo y de alguna manera muchas personas pues quizás no se ven o sea, ven una, una barrera con el arte porque se, se tienen que presuponer una serie de cosas que en principio pues no tiene por qué uno, uno saber ¿no? pasa esto mucho incluso eh, el arte comercial lo demuestra cada día en el cine la, la, la crítica es tan importante que las personas no se atreven a decir nada sobre una película que vaya en se a lo que dice la crítica ¿no? si dicen que la película es mala te da miedo confesar que te gustó porque no va a ser que diga, ser un bicho raro yo, yo, no, es que soy un ignorante, entonces no. En la crítica, o sea, en el diálogo que tiene con Devor, porque también Ranciera hace un ejercicio que me parece interesante, y es que él como que va un autor, lo critica, pero luego siempre toma algo, o sea, siempre sí. se queda con, la, no es así como, no he encontrado yo todavía ningún autor ni siquiera del tu ser porque lo, lo guarda con toda su dialéctica del materialismo del encuentro y esto eh, que él no haga ese doble gesto de esa aproximación o sea esa aproximación para analizar el argumento y luego establecer una crítica una distancia pero recuperando entonces con devor efectivamente él es crítico en que en sobre todo esta denuncia que tiene con las imágenes de bo y él dice Eh, todos estos discursos como tan agónicos y tan temerosos de la imagen dicen en realidad lo que tienen temores a las nuevas formas de experiencia entonces más bien a él le parece cómo cómo el pensamiento se o sea reflexionar en cómo el pensamiento debe modularse ante esas nuevas formas de experiencia antes de decir no no no no perdemos nuestra distancia crítica es más bien decir tenemos que repensar nuestras categorías entonces cómo nos modulamos frente a esta, a esta modalidad de experiencia y, y está eh bueno eso en, en ese registro también de ese temor él lo detecta como un, un temor intelectual incluso si se quiere que y recupera de Debord sí esta idea que tiene Debord de el juego estratégico el término de imagen acción y palabra que hacen el cine sobre todo Porque él también dice, mmm, Debord es paradójico, porque Debord tiene eh, un libro que se llama La sociedad del espectáculo y una película que se llama La sociedad del espectáculo. Y en el libro es súper, súper, súper crítico con todo lo que significa La sociedad de la imagen. Sin embargo, él, hace, él tiene una vasta eh, producción cinematográfica y hay solo una de esas películas que se llama Los aullidos de Sade que deja la, la película sin imágenes. La deja con una voz solo. Bueno, si es una imagen, es una imagen en negro, digamos, pero pero no la idea de lo que entendemos tradicionalmente por imágenes. Pero todas las otras, a pesar de lo crítico que lees, siempre son... Eh, imágenes eh, incluso hoy, cuando son textos porque la sociedad del espectáculo es como que te el libro, o sea, para el que no quiere leer el libro, puede ver la sociedad del espectáculo, son como un collage de imágenes y él va leyendo así con lentamente él, con se toma todo su tiempo y va leyendo toma está escrito en, en tesis, diríamos, o sea en, en parágrafos así, entonces el las va, va hace una selección y es lo que lee la película entonces eh, también tiene esa ese, esa doble vuelta digamos, ese punto paradójico que si bien es así ácido eh, también tiene esa, la proposición se queda con su proposición mm. crítica, bueno, del situacionismo no de, de, de, de entregarse al azar y, y la, lo, lo que consistía la deriva situacionista que era ir en su caso recorriendo calles por París sin un rumbo fijo ir viendo con qué lo sorprendía la vida <risa> pero pero él sí se que o sea, también se queda con ese elemento de, de del juego sobre todo mm. bueno, bueno imposible ah, zanjar <risa> el tema pero sí. interesante abrir una y otra vez el, el debate alguna aportación es <risa> algún ducta? alguna cosa que impedeixi dormir aquesta nit no. No? doncs moltes gràcies Andrea i moltes gràcies a tots els assistents a la, a la xerrada a la conferència eh, el pròxim dimarts eh, dia 13 un, un bon dia eh, sí, dimarts, eh, dimarts 13 demà es farà la, la segona xerrada la segona conferència d'aquest sigle a copa la, la Casa de la Vila y eh, será la charlada podemos decir que el humor es universal que la presenta un tal Alejandro Mesa Villajos <laughs> servido para el que no lo <laughs> uh, sápiga y, y ya está, muchas gracias por asistir y que vaya bien, nos vemos dimarts si, si alguien quiere a dos cuartos de 8 a la Casa de la Vila Muy bien.